Eh, estamos en comunicación con Luana Simeoni, ella es parte de la Junta Interna de ATE IOMA. Y estas estos últimos días hubo eh, cruces a, a partir de qué pasa con los fondos de IOMA. les trabajadores y de distintas eh, organizaciones gremiales salieron a cruzar al Estado Provincial por un proyecto que suena lindo, no de sustentabilidad, de la salud y demás, pero que eh, queremos saber realmente de qué se trata, por eso estamos hablando con Luana. Luana, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, sí, los escucho, perfecto. Buenos días. Bueno, en principio, conocer Luana de, de qué va este proyecto. En algún momento, incluso al principio de, de, de la pandemia, de la cuarentena, se había deslizado muy por lo bajo como un rumor la posibilidad de unificar el sistema público de salud con el sistema privado. Y esto derivó en realidad una propuesta que no tiene que ver mucho con ese espíritu, sino con eh, subsidiar directamente a las clínicas o algo así, que fue lo que anunció Kicillof hace una semana alrededor. Eh, sí, nosotros entendemos de esa manera. En realidad la gestión de IOMA, el presidente Homero Giles, eh, ni bien asumió en su discurso de, de asunción en el hall central de, de IOMA, el sede central, planteó la su idea de comprar clínicas privadas para que IOMA pueda contar con efectores propios. no Eso nos llamó la atención, nos pareció que quizás tenía que ver con un desconocimiento de quien recién llegaba a la hora social sobre... El, el principio de libertad de elección de prestador de que IOMA no este, sería un retroceso que IOMA asimile el sistema del PAMI lo que llama una PAMización de IOMA es decir, que tenga clínicas propias el afiliado capite en alguna clínica determinada y allí se tenga que atender sí o sí con un médico que le asigne la obra social a diferencia de eso yo hoy tiene un sistema donde cada uno elige donde atenderse y IOMA paga esa prestación a todos los las entidades que tienen convenio con la obra social. Esto hoy eh, vuelve a estar en vigencia después del anuncio, que como vos decías no tiene nada que ver con la centralización del sistema público y privado, que el ministro de Nación, Ginés González García, había anunciado muy tibiamente en una reunión de, de Comisión de Salud en el del Congreso Nacional. Mi compañero Nicolás del Caño participó de esa reunión Y enseguida nos comentó los dichos del ministro, bueno, a las pocas horas era titular de todos los diarios, que se había retrocedido de esa intención que de ninguna manera se iba a afectar a los privados. Y en esa línea, con el, la presión y el lobby permanente que hacen las grandes clínicas, sanatorios, que muchas veces son dueños de más de una, que son holding de la salud, eh, la, el anuncio del gobernador Kicillof eh, el 10 de julio en conferencia de prensa hace 10 días, Eh, terminó de coronarlo con eh, el, el brindarles, derivarles aportes de la obra social, que son aportes de los afiliados, para rescatar a las clínicas y sanatorias de la provincia que estén con situación de ahogo financiero producto de la pandemia. Buena... Si bien son prestadoras de idioma, con esto te cierro la idea, sí, sí. Si son prestadoras de idioma, lo que se está planteando es que de manera anticipada se les brinde 400 millones de pesos mensuales de las arcas de idioma hayan brindado o no prestaciones para que puedan auxiliar su situación financiera te quería eh, consultar justamente sobre lo que es de, de ese dinero esas esas sumas de las que se hablan y dónde de a quién pertenecen esos recursos no porque parecería por, por la lógica de, de, de que plantea el proyecto que presenta el gobierno provincial que son recursos públicos del estado que podría disponer eh, pero pero no son los recursos de idioma eh, recursos eh, efectivamente para públicos Claro, tienen la particularidad de ser aportados por los trabajadores del Estado para seguridad social y la de su familia, ¿no? O sea, ¿no? a diferencia de rentas generales, donde uno paga impuestos, va un fondo común del que el Estado asigna partidas a cada ministerio en un presupuesto que vota la legislatura bonaerense. A diferencia de eso, los fondos de IOMA no provienen de rentas generales, del aporte de los contribuyentes de la población nacional, bonaerense en general, sino que se constituyen íntegramente del 4,8% del salario en blanco de cada trabajador de la provincia de Buenos Aires que aporta específicamente para los fines de su cobertura médica. Y un 4,5% más lo aporta el Estado todos los meses en calidad de empleador, ¿no? Como cualquier patronal tiene que aportar por sus trabajadores en blanco, ¿no? Porque después está el fraude laboral del trabajo no registrado, pero los trabajadores en blanco, el, el Estado aporta no como un subsidio, una ayuda, un rescate financiero de IOMA, sino como obligación como empleador. Entonces los fondos de ninguna manera son fondos del Estado. Son fondos de los trabajadores del Estado para una finalidad muy clara y que la ley de creación de IOMA especifica de manera tajante, no da, no da lugar a dudas, todo lo recaudado tiene que invertirse en prestaciones para los afiliados. ¿Cuál es la vuelta que le encontraron o la, lo que nosotros entendemos que es, de alguna manera, primero tomar la decisión y después forzar la legislación, la realidad, para que más o menos encuadre la decisión que ya habían tomado, lo hacen figurar ahora como un anticipo, un adelanto a cuenta de prestaciones futuras que algún día, cuando pase la pandemia, estos mismos efectores van a brindar sin decir nada a este convenio, qué pasa si el sector en el medio quiebra y cierra, si se desvincula de IOMA, concluye el convenio, o si directamente nunca pretende devolver esta prestación porque eh, la crisis y la, y la emergencia, que, que el marco que les permite excepcionar la pandemia, está siendo utilizado para un rescate con condiciones que no, a las que no accede nadie porque es un préstamo a devolver en 12 cuotas sin interés cuando pase la pandemia y como adelanto en facturaciones y una cosa increíble vos yo cualquiera el trabajador estamos endeudados con el banco provincia por ejemplo en mi caso pagamos tasas de más del 90% de interés que embargan el sueldo si lo cumplís es decir se aplican condiciones tremendas a los que vivimos de nuestro salario pero y a los empresarios de la salud que las han hecho todas, han ganado con todos los gobiernos, han comprado pequeñas clínicas en crisis, han suspendido y rebajado el salario de sus trabajadores ahora frente a la crisis mientras reciben la ayuda financiera del Estado Nacional para pagar sueldos. Han hecho de todo, también hoy reciben 400 millones que deberían ir a mejorar las prestaciones que bastante mal están y lo denuncian permanente mediante los afiliados, como va a suceder mañana en gobernación con la familia de Gabriela Zufarela una docente que en el año 2018 falleció sin recibir la medicación que yo tenía que darle. Luana, y como decís recién este anuncio fue hace 10 días aproximadamente, ¿cuándo será operativo? ¿Cuándo comenzarán a hacer estos Estos pagos, teniendo en cuenta que están afectados los meses donde dura dura la pandemia, ¿no? Abril, mayo, junio, por lo menos están contemplados en este eh, programa inicial. Sí, lamentablemente creemos que ya, porque también han logrado el voto unánime de todo el directorio, de todos los vocales del directorio, los mismos que el año pasado, cuando Vidal quiso tomar una medida de desvío de fondos, y demás, eh, tuvieron una actitud absolutamente correcta de oponerse, de impedir incluso la sesión de, del directorio, directorio donde esto se iba a votar. Bueno, lamentablemente frente a esto y con el argumento de la emergencia y la excepcionalidad que permite la emergencia, están convalidando absolutamente todas las decisiones del presidente de IOMA, del gobernador Kicillof, del ministro Goyal, que son decisiones que nosotros compartimos el espíritu de reforzar el sistema de salud, ¿no es cierto? O sea, nadie puede oponerse en el medio de la peor crisis sanitaria que haya vivido el país y el mundo, ¿no? Es una es una pandemia mundial. Eh, la provincia de Buenos Aires llega a la atención de esa pandemia con el peor presupuesto de salud en su historia, porque en los últimos años ha caído, por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Salud en el año 2013, representaba un 8,3% del total del presupuesto de la provincia, hoy representa un 5,5%, es decir que ha ido cayendo con todos los gobiernos sistemáticamente lo que se destina al presupuesto de salud pública, eh, tenemos que enfrentar decía la peor situación sanitaria con el presupuesto más bajo, entonces de ninguna manera uno puede ponerse a que eso se refuerce, se mejore y para nosotros pasa por una verdadera centralización. La salud en Argentina está subdividida en tres sectores, en tres subsectores, una, es una dispersión, una fragmentación, una falta de coordinación de los sistemas que tiene como consecuencia que la salud de primera para los que tienen prepagas y más poder adquisitivo, tiene una salud absolutamente vacía y desfinanciada para quienes tienen trabajo negro, no tienen acceso a obra social. Y IOMA ha cumplido siempre, lamentablemente, el rol de ser la caja chica y no tan chica porque tiene recursos enormes, de todos los gobiernos a los que han metido mano a los recursos para desviarlos para otros fines. Y lo denunciamos ahora de la misma manera que lo hicimos con el gobierno anterior cuando pretendió tomar los fondos de IOMA para otra finalidad que no sea la de mejorar las prestaciones. Y bueno, y desde ese lugar no solo hacemos la denuncia, sino que también llamamos a los afiliados a hacer una defensa activa de nuestra obra social. Luana, te quería consultar, bueno, un poco quedó medio entredicho entre eh, en esta charla de recién, eh, cuál es la situación de, de la obra social de IOMA teniendo en cuenta que el año pasado hemos podido conversar con vos, incluso con otros compañeros, también acerca de esta posibilidad de, de tercerizar parte operativa de, de IOMA y también acerca de las políticas concretas de vaciamiento que implica, implicaba no solo una prestación deficitaria, sino también complicaciones en el pago a trabajadores. Sí, eh, como decís vos, el año pasado fue como el punto el punto culmine de una gestión que fue para el olvido, eh, si no hubiera dejado también tanto daño en, en, en las cuentas y en los convenios de la obra social. El, el presidente de IOMA anterior, Dilicia, y la gobernadora Vidal, pretendieron directamente per, privatizar áreas enteras de IOMA, tercializando todos los sistemas informáticos a la empresa Conexia. Ustedes recordarán esa denuncia que hicimos muy fuertemente, eh, donde donde pretendían que directamente sea una empresa privada a partir del holding Banco Provincia, del, del primo del presidente Macri, o sea, donde había intereses familiares en el medio. Eh, bueno, esta situación se pudo frenar, se pudo revertir la injerencia esta empresa privada dentro de IOMA, pero, sin embargo, a pesar de que esas cosas más groseras es, y, que, y que realmente eran un ataque más profundo a la estructura de IOMA, Lamentablemente las condiciones prestacionales siguen igual de deterioradas y no han sido prioridad de esta gestión desde que asumió. No ha habido acciones concretas en el sentido de mejorar las coberturas, acelerar trámites que demoran un mes, un mes y medio para la provisión, por ejemplo, de, de, de, de, de elementos, medicamentos, drogas para situaciones urgentes. Eh, no ha mejorado el nivel de cobertura, el afiliado cada vez paga más de su bolsillo, los prestadores realmente hacen lo que quieren y no tienen ningún, eh, ninguna presión de control de calidad y cantidad de prestaciones brindadas por parte de las autoridades de la obra social. Entonces, la situación de reclamos, de quejas es permanente, por supuesto ahora limitada por la pandemia, pero a pesar de estar en una situación de aislamiento obligatorio, y de que no hay una política de atención al público en la sede central, todos los días hay colas enormes de gente que viene a reclamar situaciones de urgencia, medicamentos que no salen, prestaciones trabadas hace meses, coberturas que son ridículas, por decirle que cubre por algún insumo para una eh, para una cirugía, eh, cubre un 20% del valor que las prestadoras este, quieren facturar por esos mismos productos, bueno... De ese tipo de situaciones existen permanentemente. Entonces pensar que sobran 400 millones para dárselo a las clínicas privadas es verdaderamente un sinsentido, un despropósito, cuando hay miles de afiliados esperando acceder a sus prestaciones, mejorar las coberturas o directamente no tienen salario que les permita cubrir esas diferencias que cada vez son mayores. Así que esa denuncia está eh, subyace permanentemente, no es muy visible porque la pandemia ha impedido que se haga más visible de todas maneras. Mañana, como te decía, va a haber una movilización a la Gobernación para visibilizar la situación de afiliados que denuncian que sus familiares fallecieron sin poder eh, tener la prestación que les corresponde. El caso emblemático es el de la docente de Lourdes de Zamora, Gabriela Zufarela. La familia organizó un movimiento de, de familiares y afiliados de idioma muy importante, pero alrededor de, este, de ese caso se nuclearon más de 20 que denuncian situaciones similares en los últimos años y que mañana van a estar haciendo una acción allí frente a la Gobernación. Nosotros la vamos a acompañar, como siempre hacemos, con los reclamos de los familiares y de los pequeños prestadores como acompañantes terapéuticos, cuidadores domiciliarios, que a veces pasan meses sin poder cobrar su prestación. A ellos, para ellos no hay auxilio, no hay rescate, no habló de esos pequeños prestadores del gobernador cuando dijo que había que ayudar y rescatar a los que la están pasando mal. Bueno, esos pequeños prestadores que lo que le facturan a IOMA es el equivalente a un salario mínimo y llevan a veces meses sin cobrar después de haber brindado el servicio, de esos no se acuerda nadie y también son eh, prestadores que se organizan permanentemente que cuentan con el apoyo de los trabajadores de IOMA. Luana, una última pregunta y, y pensando bueno en esta movilización, en esta concentración de mañana y también en eh, el acuerdo que hubo entre eh, todas las eh, agrupaciones sindicales en rechazar esta medida y a la vez eh, en, en el acuerdo y necesidad de, de obviamente tener un sistema de, de salud eh, que funcione, que, que sea público y de calidad, que eh, qué reclamo se le puede hacer al gobierno para que puedas que, que, que lleve adelante un sistema de salud que nos beneficie a todos sin tocar eh, el dinero de los trabajadores bueno es contradictorio no porque tuvimos por suerte el pronunciamiento del consejo consultivo gremial que lo integran casi 40 gremios que tienen a, a sus afiliados son afiliados de idiomas o sea, son gremios de la órbita del estado en, en sus distintos poderes, no gremios legislativos, judiciales y, de, y del Poder Ejecutivo. Eh, sin embargo, las representaciones gremiales en el directorio, la tanto la de SUTEBA como la de UPCN, votaron a favor de esta medida. no Esta medida sale por unanimidad. Eh, y nos parece preocupante, porque en lugar de las vocalías en el directorio es un lugar de, de velar por los intereses de los afiliados, no de los prestadores. De ninguna manera puede ser el interés del prestador, sobre todo cuando hablamos de estas grandes clínicas, holding, que muchas veces son dueños de más de un establecimiento, tienen demasiados representantes que hablen en nombre de ellos y muy pocos hablan en nombre de los intereses de los afiliados. Entonces, esto es una contradicción muy importante que también queremos señalar. Y nos parece que hay que ser mucho más categóricos en el pronunciamiento sobre estos hechos. La falta de independencia política, el mirar con eh, con simpatía a un determinado gobierno cuando sos un gremio que tiene al gobierno como patronal, lleva estas cosas, ¿no? Hacer la vista gorda, mirar para otro lado con medidas que afectan la estructura de la defensa de la, de la seguridad social. Lo mismo pasa con el IPS. Independientemente de eso nos parece que que hay que tomar cartas en el asunto de la situación de vaciamiento que tiene la salud hoy por hoy y para nosotros es un idioma dirigido por sus trabajadores tenemos un proyecto de fondos que hemos presentado incluso en, el, en la legislatura provincial donde planteamos que de la misma manera que los afiliados y trabajadores financiamos idioma deberíamos dirigirla de manera democrática no con un directorio elegido por, por el voto secreto y directoro de afiliados y trabajadores porque es la única forma de evitar que cada gobierno que llega se vea atentado con fondos frescos, genuinos, que nos descuentan del salario todos los meses y a los que meten mano para otra finalidad. Y por otro lado, las clínicas y sanatorios ya tienen hoy los beneficios que, por ejemplo, no tienen los pequeños prestadores de poder recibir una asistencia financiera del Estado. Están cobrando el, la, el plan, el ATP. El ATP lo cobran las clínicas, es decir, que el salario de los trabajadores conocemos que la salud es una rama empresarial mano de obra intensiva, ¿no? donde gran parte del trabajo eh, funciona a partir del esfuerzo de los propios trabajadores de la salud ya están recibiendo esa asistencia financiera y por sobre eso van a recibir 400 millones de pesos mensuales de IOM, es decir, de los trabajadores del Estado que apenas llegamos a fin de mes y muchas veces no porque tenemos salarios miserables. Entonces nos parece que hay que plantear una política coherente donde la centralización de la salud tenga como prioridad la salud pública y las mayorías populares y no garantizarle la rentabilidad a los empresarios de la salud privada.